tortugas grandes, gigantes enormes, son las Galápagos, son la base del conocimiento científico actual, las tortugas de las Islas Galápagos Hoy en Mundo Bizarro en la Rosa de los vientos, en las Islas Galápagos lugar que vamos a conocer con Iván Figueira. Muy buenas, Iván. Muy buenas, Bruno. Buenas noches, Ivancito. Hola, Silvia, ¿qué tal estás? Siempre pensamos en esas eh, tortugas que son reales, ¿eh? Sí, Las Galápagos. Y tanto, y, y tanto que son reales. Media tonelada de tortuguita ahí paseando a tu lado y comiendo hierbas. Sin parar. Y, y no son tan pequeñitas, ¿eh? No, no, Porque, no. no eh, son y, Son enormes, son gigantescas, ¿eh? sí sí hay un, en, de hecho en el parque natural en, en, en la isla en la isla principal hay un parque natural que es básicamente el, el único sitio ¿no? donde lo, como está bastante controlada la, la zona es el único sitio donde los turistas pueden acceder y estar cerca de los, de los Galápagos por desgracia solo de una especie porque claro como bueno ya hablaremos luego un poquito de Darwin en cada isla hay una hay una especie diferente ¿Ah, sí? y es Sí, sí, sí, sí precisamente. Y, ¿Y hay, hay un bar que se llama Bar de Tapas en Darwin también, ¿no? <ríe> hay de todo, vamos. O sea, tú vayas a Inmobiliario a Darwin, Jolines. Bar Darwin, todo. O sea, las islas, la verdad, es que do vayas donde vayas, está Darwin y los creacionistas. vayas. ¿Ah, sí? Donde ¿Los vayas, dos están? Sí, sí, sí, sí. Vayas donde vayas, te los encuentras. El Sostenello y no mendallo que dicen, ellos el, todavía lo siguen intentando. Y Qué mira, bueno. mira que, que es absurdo, ¿eh? Porque ya, todo el mundo sabe la, la historia de, de Darwin, no solamente de, lo, de los Galápagos, pero claro, los Galápagos es lo que más destaca. Imagínate, un sí. bicho de media tonelada que, que dentro de un caparazón caben dos o tres personas, porque lo he visto. <risas> y tengo fotos de ello, ¿no? Oye, ¿cómo es esa lucha? ¿En dónde está esa lucha entre, lucha, entre los creacionistas y los evolucionistas? Que no tiene sentido, pero se dan. Sí, sí, y, y tanto que se da. O sea, tú ves a los creacionistas que se ponen en plan... Recuerdan mucho, ¿no? A, es una especie de mezcla entre eh, aquellas sectas religiosas que había en las películas del oeste, con su, mes su mesita y sus folletos encima de, encima de la mesa. Es una mezcla entre eso y un, y un mercadillo. Claro, absolutamente nadie les hace ni el más mínimo caso, y, ma y más en, en las Galápagos. Porque además, es que precisamente la, la teoría de la evolución, ...nació de, de la expedición de Darwin... ...y sobre todo en la etapa que pasó en las Galápagos... Por un, ...por un hecho muy muy sencillo y muy curioso... ...son islas que hace millones de años... estuvieron, ...tuvieron conexión entre ellas... ...pero que son islas volcánicas de hecho... ...pero ¿qué pasó? ...que con el paso de los millones de años... ...pues los volcanes, las propias islas se fueron hundiendo... ...algunos de los volcanes ahora mismo están bajo bajo el mar... ...que ya hablaremos también un, un poquito de, de uno de ellos... ...y al separarse las islas hace millones de años... Las especies que en un principio fueron exactamente las mismas, fueron completamente comunes, cada una de ellas fue evolucionando de forma diferente. De tal manera que te puedes encontrar varias especies de galápagos completamente diferentes en cada una de las islas. Son tortugas que tú ves que dices, bueno, sí, parecen primas. Que tiene un antepasado común, pero se ve que son especies completamente diferentes, pero se ve que vienen del mismo sitio, de cuando las islas eran un solo lugar. Mm. No y, al y, y al igual que la diferencia que tienen de, de, de las especies en las diferentes islas, ¿las leyes son comunes eh, a la hora de la convivencia o también son diferentes en las distintas islas? No las las islas son es una especie como es una especie de provincia parque natural es que realmente es el probablemente el lugar más protegido del, del mundo, pero como diría yo es el único lugar donde se hacen las cosas como debieran ser y os voy a poner uno unos cuantos ejemplos que seguramente os vais a divertir Tú, hay muy poca es difícil no llegar a las islas hay vuelos desde desde ecuador, pero bueno la mayor parte de los turistas pues somos gentuza que llegamos en nuestro en nuestros propios barcos no. <risa> Y tú, cuando llegas, de hecho, nosotros en Panamá estuvimos un par de unos cuantos años trabajando en ello. Hay una hay una regata que todos los años da para aficionados con dinero, ¿no? que da todos los años la, la vuelta al mundo, bueno, más o menos la, la vuelta al mundo y la, y la etapa más famosa de todas es ir desde Panamá vas a las Galápagos y de las Galápagos vas a, a Tahiti o a Taití. Y claro, el problema que hay es que justo antes de salir de Panamá, Los barcos tienen que ser limpiados, pero con un... no os podéis imaginar, y lo digo porque a nosotros como bufos nos ha tocado hacerlo muchas veces. Tienes que limpiar los barcos, dejar los cascos prácticamente brillantes, luego pasarles un trapo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a las Islas Galápagos, mientras están desmontando tu barco entero por dentro, como si estuvieran buscando cocaína, realmente lo que están buscando es que tú puedas tener alguna especie invasora. Ten cuidado, no tengas un bonsai en flor o alguna planta que esté a punto de germinar o que suelte polen. O sobre todo, que no tengas algas en el casco, o escaramujos, o mejillones. Ten cuidado, porque te hacen dar la vuelta, te sacan 100 millas fuera de las islas y te obligan a limpiar el casco para poder volver a entrar. Claro, es... no hay nada, a, a, hasta 2.000 millas de distancia, claro. ¿tú qué vas a hacer? Esa es la razón, supongo, el encontrar algo extraño de la naturaleza o algo llamativo, el hecho por el cual la policía invadió vuestro barco, por ejemplo. Sí, sí, sí, la policía, pero de la, forma, de la forma más curiosa del mundo, porque tú además veías que había diferentes cuerpos policiales, pero ninguno de ellos era, yo que sé, homicidios, robos, no, no, eran todo diferentes subdivisiones de la policía relacionadas con la naturaleza, o sea, y como si nosotros, en lugar de un Seprona, 14. O sea que son especialistas en todo eso, ¿no? Sí, en todos sí, los sí. organismos. Pero totalmente, vamos, o sea, te lo van mirando todo, desde plantas, animales, eh, eh, da, da igual, o sea, yo estoy seguro de que podrías tener un armas encima de la mesa, un kilo de droga y seguramente no le harían ni el más mínimo caso. Claro, pero Iván, me imagino que al igual que no quieren que tú eh, tengas la posibilidad de introducir ningún tipo de planta o de animal que pueda ser invasor uh -huh. y que incluso manipule o cambie lo que hay de allí de, de supervivencia ¿no? de todas las especies uh -huh. me imagino que también estarán muy pendientes de que absolutamente te puedas llevar ninguno Sí, sí, sí, vamos, se te, bo, se te ocurre llevarte un animal o cualquier... O sea, te llevas una piedrecita y te puede caer una multa muy gorda. pero si jo, te ocurre llevar llevarte algo! El, eh, vivo, se ¿no? Se ocurre, pues, sí, sí, se te ocurre Madre llevarte una iguana, una iguana o cualquier cosa, vamos, ¡buf! O te pillan pescando en el puerto o alguna cosa por el estilo, se te acaba... Vamos, se te cae, se te cae el pelo. Pero Oye, es que, por es cierto es que... Que... Sí. que las iguanas provocan atascos en las carreteras, ¿no? Allí. Uh, sí, sí, sí, sí, por eso digo que es el único lugar que hay. Y no hay conocido. coches casi... Es, es el único lugar que he conocido donde las cosas se hacen como se debieran hacer. Uh -huh. o sea Tú ves que de repente se para el tráfico, lo, los diez o 12 coches que hay, pues paraos. Y claro, ves que pasa media hora y que el tráfico se acaba acumulando y te encuentras una caravana y dices, ¿cómo puedo haber aquí una caravana? Claro, sigues andando hacia adelante y te encuentras con que hay una iguana que ha decidido pararse a tomar el sol en mitad de la carretera y ahí está la señora iguana tomando el sol y pues, uh -huh. bueno, poniéndose morena, ¿no? Porque ya son negras, ¿no? Pero vamos, ahí la vez ni nadie se, vamos, nadie se molesta, nadie se impacienta, nadie baja del coche, nada. La iguana coge se levanta, se va corriendo por ahí a, a hacer lo que tenga que hacer y el tráfico se se Tan tranquilo, pero pasa igual con los barcos, ¿eh? Porque de hecho a mí me ha pasado. Llegar en una especie como de hay un barco ferry que va que va buscando gente por los barcos, ¿no? Tú cuando pasa por ahí cerca, tú te pones a pegarle gritos o O le haces un gesto y si tienes suerte y te ven, pues pasa a tu barco a recogerte, ¿no? Y, y te lleva al, al embarcadero principal, que está dividido en varias partes. Y a nosotros nos ha pasado de llegar ahí más chulos que un ocho, uh -huh. a a atracar, bajarnos del barco, ir a subir y encontrarnos con que hay un lobo marino que ha decidido tumbarse en la pasarela. ¿Tú qué haces? ¡Ja, <risa> A mí nunca pues me ha pasado, no sé lo haría, pero ¿qué hiciste tú? Pues te vuelves a subir sí. al barco, vuelven a subir a todos los turistas, a, to a todos los navegantes que hay ahí, desatracan el barco, se buscan otro embarcadero, bajas a la gente ahí... Y tienes que subir por otro embarcadero, o por otra cuesta. O sea, que, que tienen prioridad, tienen ¿tiene prioridad los, los animales. A mí, a mí, yo digo, nada, se le ha puesto en mitad de la pasarela una sirena y la guiña al ojo, no. ahí van. Hombre, las sirenas eran un pariente cercano de los lobos marinos, eran lo, los manatís que veían el Colón y compañía, o ¿eh? sea, tan desencaminados no andamos. Pero vamos, que casi preferiría no acercarme mucho a una sirena, ¿eh? Porque tú descubres que tienes un lobo marino cerca por el olorcito. A me ha pasado de estar sentado en un banco y empezar, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué, ¿Pero qué olor es este? Me voy a marear aquí, girarme y encontrar con que tengo al lado, a mi lado un lobo marino bostezando. ¿Y tiburones? ¿Te has encontrado? Oh, sí, sí Galápagos está, pero plagado, plagado, plagado, plagado. Además de especies, algunas de ellas, por ejemplo, como el tiburón de Galápagos, son únicas. Ajá, ¿por qué? Un, tib un tiburón además que puede llegar hasta... no llega a los 4 metros, pero casi... Precioso, o sea, es un animal muy bonito, de, de color dorado, además muy, vamos a decir, agradable, ¿no? C curioso, se te acerca, no... Un, un animal muy muy bonito. A, un, a una amiga, para que os hagáis una idea de cómo, cómo es el nivel de, de tiburones que hay por ahí, parece que se, se dividen en dos, ¿no? O sea, la zona de las playas, el, el puerto, suele haber tiburones de especies grandes pero pequeños, lo, los alevines, los jovencitos, o sea, que ten, tendrán un metro, metro y poquito, ¿no?, como, como máximo. Y recuerdo un día que estábamos, bien, estábamos para, esperando a que llegara un barco, ya era de, muy tarde por la, por la noche, para poder volver al, al nuestro, y estábamos haciendo el tonto en el, en el muelle. Y Belén, la, una amiga de la cual os comentaré una anécdota muy graciosa ahora, iba con un vestido rojo muy bonito, iba andando por el borde, y claro, mmm, nuestro querido capitán, Marcos, no pudo evitarlo, vio que estaba todo el agua entero lleno de tiburones dando vueltas, Belén con el vestido rojo dijo esta es la vía, agarró y ¡fá! le pegó un empujón, para cuando llegó al agua no había ni un solo tiburón ya, no han salido los pobres escopeteados de que es esa bomba roja que ha caído. Y claro, luego cuando ya vieron que era una persona que Empezaron otra vez a dar vueltas alrededor de ella, en plan curiosos, ¿no? A, a ver qué había, y nosotros la estábamos sacando del agua. Bueno, el resto de compañeros, porque yo, por supuesto, pero, pero, tenía que Pero estar... que sin vergüenza, ¿sois para poner mujer? <risa> ten, ten, pero bueno. Que... bueno, Pero ¿qué puso... capitán es ese? No, pu... Oye, pues, pues probablemente el mejor capitán que hay con el que no he navegado en mi vida, ¿eh? O sea, es un genio allá donde los haya. o sea, ha nacido. Eso. Y eso que es de un lugar mil y pico kilómetros tierra adentro en Argentina O sea, una cosa increíble, pero el tío es el mejor capitán que he visto en mi vida y, y ya te cosas. digo, todos intentando sacar a la pobre Belén del, del agua, y yo como siempre sacando fotos, claro Y se ve a, Be a Belén y todos los tiburones alrededor de ella y la pobre saliendo del agua con una cara de ida. De, de decir os voy a matar a todos no me y, extraña, con toda no razón me del mundo eh, porque será un poco de mito eso pero el respeto lo tenemos eh a los tiburones sí, sí. Sí, sí, hay que y hombre, hay un poco no de mito no son personas. tan agresivos ¿no? como no, nos imaginamos sí. todo contrario son peces y bueno pues, claro. eh, y peces bonitos además sí sí sí sí es una, lo de poder bucear con ellos y más en, en Galápagos porque hay un, hay, unos cuantos, hay unos cuantos lugares donde donde vamos O sea, puedes tener la suerte, porque pasa un día sí y otro no, o sea, no es, no es predecible. ¿eh? Pero es uno de los mejores lugares del mundo para poder bucear con, con escuelas, o sea, con manadas, como si dijéramos, pero bueno, en, en, con los tiburones se, se les llama escuelas. Sí. Y con escuelas enormes de tiburones martillo, a lo mejor 100, 200 ejemplares, o sea, sí. todos nadando debajo de ti, en, en Gordon Rocks, por ejemplo, que, es un, que son dos montañitas que sobresalen del, del agua, Y ahí abajo se organizan unas escuelas de tiburones martillo preciosas, vamos. Por desgracia, yo he estado buceando allí, pero me he encontrado, pues eso, sueltos, o unos cuantos martillitos tiburones de, de otras especies grises, tiburón de Galápagos, pero lo que es ver una escuela así de esas de científico, allí no he conseguido ver nunca. Pero las aguas están cuidadas, eh, Perfecto, a, a, a menos mal, menos Increíbles, mal. o sea, la transparencia de las aguas es a nivel de la isla de Pascua, o sea, no he visto otro sitio igual. O sea, eh, Tú has ahí pre eh, Precisamente esa es un poco la imagen que tenemos, eh, no sé si es arquetípica, eh, mítica o no, pero de las eh, Galápagos, de las aguas eh, que rodean a las islas, islas eh, con aguas. Eh, transparentes, islas con aguas hay cristalinas, todas se han buceado allí, ¿lo confirmas? Sí, sí, sí, sí, totalmente, o sea, en, en Gordon Rocks por ejemplo, que tiene el, el, el cráter del volcán, está creo que a 33 metros de profundidad, según esté la marea veis el fondo, o sea, lo cual sí. es prácticamente imposible, o sea, 30 metros de visibilidad lo tienen contadísimos lugares en el mundo, pues, Tahiti, eh eso, las Galápagos Isla de Pascua, que se juega en otra liga, que es el, el lugar con mayor visibilidad del mundo Y, y es alucinante, o sea, porque tú empiezas, tú empiezas a bajar, casi te, te da vértigo, o sea, a veces tienes la sensación de que estás volando en paracaídas porque vas cayendo sobre el cráter de un volcán, ¿no?, cubierto de, de arena, y vas viendo los tiburones abajo, a una vez dices, uy, qué chiquitines, joder qué chiquitines, para cuando sí. llegas abajo el, el de Galápagos de turno tiene tres metros. Iván, creo que has ligado mucho allí en las Galápagos, pero no <ríe> sé si lo que ligabas a lo que, lo que tú ibas buscando o no ibas buscando, porque te oh. ponían ojitos las lobas marinas, ¿no?, Sí, sí, sí, sí, sí, además tengo uno, yo creo que el vídeo que más cariño le tengo que grabo en mi vida. Solo tiene un minuto porque estaba un par de metros por debajo de la superficie y las olas rompían de forma tremenda. Nosotros yo estaba agarrado con una con una mano a una piedra dando volteretas, arriba abajo, arriba abajo, y con la cámara estaba intentando grabar a, la, a las lobitas. Claro, yo no me di cuenta que era un grupo solo de, de hembras. Pero me lo contaron, me contaron toda la historia mis compañeros que estaban a unos metros detrás de mí y me estaban viendo pero me estaban viendo los pobres muertos de miedo. O sea, yo estaba con la cámara grabando a, la, a las lobas, las lobas estaban súper contentas de ver a ese tío gracioso por ahí que se parecía a ellas, y venían muy cerquitas, me ponían la cara delante, alguna llegó a tocar la cámara y todo, o sea, venían una interactuación genial, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estaba el macho detrás de mí, un bicho que podía pesar tonelada y media, eh, una cosa enorme, que iba como un loco detrás de mí y que parecía que me iba a morder sí, la sí, cabeza sí. Yo, yo, yo, todo lo que sé es porque me lo contaron ¿eh? y que decían que iba derecho a morderme la cabeza y a mis compañeros aterrorizados yendo hacia mí y luego pasó el, el macho y se fue y ahí se fue y yo le vi aparecer en la cámara, pasó delante de mí le hice una toma preciosa y yo como ¡ay, qué majo, míralo! ¡Ha venido el macho! y todo, o sea, cuando subo del barco me mide a Marcos, el capitán y dice, ¿tú qué? yo, ¿qué de qué? qué? ¿cómo que qué de qué? pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso con las hembras del lobo marino y demás? Que casi te mata el macho, que casi me mata el macho. Pero si pensábamos que te había mordido la cabeza. Y yo como, uy, pues no lo sabía. <risa> Oye, <risa> y Teli, eh, ¿viste en estos eh, buceos allí, eh, como nos comentabas antes, había volcanes, eh, hay volcanes eh, bajo la superficie del mar? Eh, ¿Tú los has llegado a ver? Sí, sí, sí. ¿Cómo son? Eh, eh pues imagínate la típica una toma aérea del de Etna o del o del Teide, solo que en lugar de verla desde un avión, eres tú el avión. O sea, vas volando sobre el cráter, el que estoy pensando en Gordon Rocks, además que el cráter no es muy grande, entonces desde arriba lo ves entero, tienes la sensación como si fueras un pájaro, de verdad, porque como el agua es tan transparente, te olvidas de que te olvidas de que estás en el agua. O sea, llegas a creerte que estás volando, miras hacia abajo y la única diferencia es que en lugar de animales terrestres o pájaros lo que ves son tiburones, o ves eh, una manta o, o tortugas, hay muchísimas tortuga, tortugas acuáticas también. Y aparte de los animales que nos has estado comentando, ¿hay alguno que desconozcamos así porque no solamente se da allí y que tú hayas visto, digo, esto es alucinante? No exactamente, pero sí que Hay rareza, o sea, hay animales, entre comillas, normales, pero que luego, si te fijas en ellos, son realmente extraños. Por ejemplo, las iguanas. Las iguanas son el, el, el, la única especie de iguana del mundo de agua salada. O sea, estamos acostumbrados a ver las iguanas tomando el sol en el desierto, en tierra y demás. En cambio, en Galápagos, se pasan la vida en el agua. Son unos pescadores alucinantes las, las iguanas. No veas cómo ¿no? se ponen a nadar y vas detrás de ellas y es como si fueras persiguiendo un perdiendo un torpedo. El mundo bizarro no tan bizarro muy bello de las islas galápagos esta noche en la Rosa de los Vientos con Iván hay eh, que ha sido nuestro invitado que conoce el lugar, que conoce uno de los lugares más bonitos del planeta. Iván, mil gracias Besito. Gracias a vosotros beso